Parar, halti. Parar en seco, subite halti. Tener, javi. Tener dinero, javi monon. Claro, gela. El azul claro del cielo. La gela, chela, bluo, Algún tipo de, ia. ¿Necesita usted herramienta de alguna clase? Chubi ian iloin. Un día, una vez, iam. Algún día te arrepentirás. Vi pentos iam. En algún lugar, ie. ¿Dónde? En alguna parte, kie, tie. Ellos, ili. Vamos con ellos. Iras cunili. Algunas cosas. Algo. Io. En la calle ocurrió algo maravilloso. En la estrato ocasis, io mirinda. Un poco. Iom. Un poco de pan. Iom da pano. Alguien. Algún. Iu. Hay alguien en casa. Iu estás, jaime. Ciertamente, ya. Ciertamente es así. Ya estás Tie. He aquí. Yen. He aquí el libro. Yen la libro. Joven. Yuna. La noche es joven todavía. La nocto estas ancorau yuna Lanzar, yeti Lanzar la pelota Yetu la pilco Lanzar, yetu Lanza la pelota Yetu la pilco Recién, yus Está recién llegado Li, jus, albenis. I, kai. Padre y madre. Patro, kai. Patrino. Capaz, capabla. Capaz de todo. Capabla y hechío. Ocultar, kashi. Ocultar un objeto, casi objecton, Algunos, kelkai. Algún que otro libro, kelkai, kelkai libroi. Algún que otro libro, kelkai libroi. Como, adyectivo. Kia. ¿Qué clase de guantes desea usted? ¿Quién gantoin ¿Cuándo? ¿Quién? No sé cuándo iré. ¿Minexías quién miros? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde estás? ¿Quién vi estas? ¿Cómo? Adverbio. ¿Quién? No sé cómo agradecerle. Minexias, qui el dan vini De quién, cuyo, qui es. La casa, cuya puerta es verde. La domo, qui es pordo, estas verda. Qué, cosa, quio. ¿Qué es esto, quio, estas tío? ¿Cuánto, quión? ¿Cuánto queda? ¿Quién restas? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué no viniste? ¿Quién vine venis? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quiu? ¿Quién hay allí que yo no conozca? ¿Quiu estas tie? ¿Quiu mine conas? Procurar, tratar de Clopodi. Tratar de salir de un apuro, el tiri sin el clopodi embarazo, el tiri sin clopodi embarazo. Comerciar, comerci, comerciar al por mayor, comerciar al detalle, comerci po grande, comerci po mal grande. conocer coni le conozco solo de vista mi conaslin nur la ubide aconsejar consili aconsejarse de su médico preni consilon decía curar sisto frente a contrao el vecino de enfrente La Navarro de Contraue. Cubrir, cobrir. Los ingresos cubren los gastos. La Elspesoin, cobras la Elspesoin. El ingreso, los ingresos cubren los gastos. La Enspesoin, ens cobras la Elspesoin. La en y cobras la el Crecer, cresqui. Crecer, dejar crecer el bigote. Dejar crecer el bigote. creskigi al si creskigi alsi al si mustachon. Gritar, cri. gritar desaforadamente, cri quiel frenesa, además de, crom, además de eso, crom, tío, con, Kun. café con leche, cafo cun lacto, valiente, curacha, los valientes exponen, la curacha y riscas. Atreverse, curagi. Atreverse, hablar. Curagi, paroli. Cocinar, cuiri. Cocinar, la tarta. Cuirigi, la torto. Correr, curi. Correr tras una persona. Curi, posto. Unu persona. Yacer. Cushi. Yacer en la hierba. Cushi sur la gerbo. Acostumbrar. Cutimi. Acostumbro levantarme temprano. Mi cutimas frue el litigi. Aunque. Gwancam. Aunque estoy malo, no faltaré a la cita. Gwancam malsana, mi ne mancos che la rendebúo. Como si, kvasau. Hablaba como si fuera un héroe. Li parolis, quasau geró. Cansado, lasa. Cansado por el largo viaje. Lasa por longa voyage. Ancho, larga. Tener menos ancho que. Esti malpli larga ol. Dejar, lasi. Pacientemente le dejé que hablara. Mi, paciense, lasis, lin, paroli. Último, lasta. Vivía en el último piso. Li, lochis en la lasta etacho. Según, lau. Según las circunstancias. Lau, la circunstan soy. la la circunstancia leer Legui. leer en voz alta laute legi aprender lerni aprender de memoria lerni parquere el li Este coche es de él. Chi auto estas lia. Residir. Logi. Residir en el campo. Logi en la camparo. Jugar. Ludi. Nuestro equipo jugará mañana. Nia te amo. Ludos morgau. Comer, mangi. El comer y el beber. Manjado, cai, trincado. Faltar. Manki. Me falta tiempo. Mancas tempo al mí. Mismo. Mem. El presidente mismo se levantó. La L'apresidant Tomem estaritgis. Poner, meti. Poner un nombre en una lista. Meti nomon en liston.